Debate a zona cero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 ¿Han vuelto? ¿No han vuelto? Vamos a debatir sobre este tema y lo vamos a hacer y vamos a preguntarle en primer lugar a Josep Gijarro. Joseph, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches y hola, aprovecho de solicitaros el año porque la semana pasada, como sabéis, estaba yo de regreso de las Grecias. Qué pedazo y, viaje, no qué pedazo viaje.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 vamos a ser capaces de influir a distancia en otras mentes. Pero, y eh, entonces cómo cómo eso tú o lo sea, dejas eh, eh, a ver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 Eso se crea y se sabe perfectamente que se crea a finales del siglo XIX, y principios del veinte. Otra cosa es lo que aparece en los relatos védicos, que, que puede ser una nave espacial, se habla puede de, ser simplemente... de los dioses, de carros del sol, claro. de pájaros mecánicos, sí. ¡Demonios! o sea es más, hay estudiosos de los Sí, también, te, eh, también los tienes vidas. centauros y no significa que los centauros existan, también tienes entonces, eso entonces será decir, hay una serie de visto. pues es por eso mismo y porque no se han encontrado. Pero te quiero decir que la capacidad del hombre para imaginar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 registrados y en, en distintos casos, puntos del mundo también sin contacto casos, y nadie los atribuye a esta Y en algunos casos, y, y esta le he vivido yo personalmente, eh, en, en Nicaragua hay una cueva que se llama la Cueva del Duende, cuya representación de los planetas conocidos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 Las vamos a encontrar diseminadas a lo largo y ancho de, de todo el uh, globo la estructura piramidal en muchas de las uh, civilizaciones que curiosamente han tenido una especie de correlato con uh, estos seres divinos, mitad humanos. Y, y mitad el tejado de dos aguas también está en diferentes lugares del mundo, y las uh, casas que son redondas están en diferentes lugares <risa> del mundo, y no significa <risa> que ver, sean Manuel, vamos, a Manuel, a Manuel Carvayal, muy buenas, ver, es que no te hemos saludado todavía. buenas, es que tal? Estoy aquí. Eh, hola. hola con orden en todo esto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 Es que es absurdo. Es como los aviones de Bogotá. O sea, no, es que venían en avión. O el avión de Saqqara, con forma de pájaro. No, no, es que venían en avión. Las pistas de Nazca. ¿Cuál es el problema con esta historia? Llevamos toda la vida vendiendo burras.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 cérvidos, los mismos mm. eh, antropomorfos. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? que iban los extraterrestres dando clases de pintura no, rural por todo el mundo. Pero no se llama de todas formas, de, de todas formas Emanuel Josep. ahora mismo hay un 63 de nuestros oyentes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 entre los alianzas en los avances que lograron claro, pero si además porque se dan las embargo, mismas embargo, oye, hay un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 Pero porque eh, no, ver, es que decir, no hay nada indicado. Escúchame, pero, si es que lo terminar, de los cargos, dejar... tú ves que tú vas a una isla, ves ves un avión de hecho de paja y ves un avión. Claro. Sin embargo, tú en la Biblia o en la Supanisa ves no, lo que quieras. ver, Una pues, entonces ¿de qué hablamos? Y además nosotros giramos siempre del pasado, ya hemos hemos cometido el error de una vez la un producto de historia humano